Cristina Fernández de Kirchner, acusada de que con los contratos de dólar futuro beneficiaba a sus amigos. La realidad era que ningún amigo mío, ningún funcionario de nuestro gobierno tenía contratos de dólar futuro. Los que los tenían eran los amigos de Macri y sus funcionarios. Y cuando llegaron al gobierno, pactaron lo que la tasa de interés que le iban a pagar a sus propios contratos que ellos habían hecho antes sabiendo que iban a devaluar. Información privilegiada, negociaciones incompatibles con los funcionarios públicos, eh, bueno, no sé cuántos tipos penales podrían caberle a Mario Quintana y a los funcionarios que intervinieron en esto. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Es más, creo que Para mí, corríjame doctor Veraldi si no es así, creo que bon adío los sobresé a Mario Quintana, que no había estado nunca, creo que hasta los sobresé. Lo cierto es lo cierto es que llegaron al gobierno. Devaluaron. Ellos dijeron que no iban a devaluar, está todo escrito y está todo documentado. Devaluaron. Usufructuaron la devaluación en los contratos de dólar futuro que iban que ellos habían realizado y los que estamos sentados acá y acusados somos nosotros que somos los que desendeudamos al país, que somos los que le pagamos la deuda al Fondo Monetario Internacional